Radio Alama en Internet y las noticias de Alama.com. Radio Alama en Internet, una radio para compartir. Hola a todos, acabamos de escuchar la introducción de nuestro director Juan Cabezas y ahora nos sumergimos de lleno en los contenidos de Alama.com. Saludos y hoy, bueno, hoy traemos un tema que a mí me parece fascinante, que hace que un club deportivo sea algo más que se convierta en un pilar para su comunidad, ¿no? Justo esa es la pregunta. Y parece que la respuesta, al menos en este caso, está en los árboles. Vamos a analizar varias noticias de la sección Artes Marciales, casi todas firmadas por el club deportivo Alama y PON, que tienen una filosofía muy, muy especial. Sí, una filosofía que, como dices, conecta el tatami con el bosque. Y para empezar, la noticia más reciente es perfecta. Habla de la plantación de los árboles número 18 y 19. Eso es. En honor a los hermanos... Carmen y Adolfo Moya Ruiz Chena, ambos cinturón negro, su Obi. Y aquí está la clave de todo, la iniciativa Un árbol por curo Obi, la impuesta al sensei Antonio Mateo, y la idea es, eh, bueno, es tan simple como potente. A ver, cuéntala. Por cada alumno que llega a Cinturón Negro, el club planta un pino en los montes de Hátaro o de Arenas del Rey. Y cada árbol lleva una placa con el nombre del karateka, ¿verdad? Exacto. Es un gesto precioso, desde luego, pero a mí me surge una duda. ¿Cuál? Va más allá del simbolismo. O sea, ¿es solo una foto bonita o de verdad hay una enseñanza detrás que cala en los alumnos? Pues ahí está lo interesante. No es solo un gesto, es que es la materialización de su forma de pensar. El club insiste mucho en el significado. Las raíces del árbol, por ejemplo. Son los valores del karate, supongo. El El honor, el respeto. Eso es, firmes. Y las ramas, en cambio, flexibles para adaptarse a los desafíos, a los golpes de la vida. Y el árbol entero es el crecimiento que el aprendizaje no para nunca. Exactamente. Entiendo la metáfora, es potente, sí. Pero, seamos prácticos, ¿cómo le llega esa idea a un niño? ¿Cómo entiende un chaval el concepto de ramas flexibles cuando lo que quiere es ganar una medalla? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta la vemos en otras acciones del club. Fíjate, hace un tiempo, organizamos. Organizaron un campeonato solidario. Ajá. Los karatecas no competían para colgarse ellos la medalla. ¿Ah, no? No, la ganaban para regalársela a un ser querido. Ah, bueno, claro. Eso lo cambia todo. Totalmente. Les enseñan a que el foco no es el trofeo, el objeto. Exacto. El valor no está en el metal, sino en el esfuerzo que compartes y en la alegría que das. Es la misma lección del árbol, pero aplicada de otra forma. El árbol no es tuyo, es del monte. Y la medalla no es para tu ego, es para compartir el logro. Así, el simbolismo deja de ser algo abstracto y se vuelve una práctica algo real. Esto me lleva a su lema que creo que lo resume a la perfección formamos karatecas después deportistas. Sí, pero a la vez son un club con muchísimo éxito en competición, ¿no hay un riesgo ahí? ¿No choca la exigencia del alto rendimiento con ese enfoque en los valores? Podría parecerlo, ¿verdad? Pero sus resultados demuestran justo lo contrario su enfoque lo que sugiere es que para ser un gran deportista primero tienes que ser un karateca íntegro. O sea, que una cosa lleva a la otra. Claro, la disciplina la autoconfianza, el respeto, no son un freno, son las herramientas que construyen atletas más fuertes, más centrados. Entonces, ¿no es elegir entre valores y rendimiento? No, para nada, es usar los valores para potenciar el rendimiento. Vamos, que lo que este club ha conseguido es crear un modelo casi perfecto, un sistema que convierte un logro individual, como un cinturón, en un activo para la comunidad y para el medio ambiente, algo que perdura. Totalmente, han encontrado la forma de que el éxito no se quede encerrado en el doyo. cada cinturón negro fortalece el bosque y a la vez refuerza un mensaje en la comarca por eso son un referente ya no solo por las medallas que las tienen sino por este compromiso tan real con formar personas y cuidar su entorno pues con esa reflexión la de cómo un arte marcial puede echar raíces y nunca mejor dicho en su comunidad cerramos este análisis así es nosotros ya nos ponemos a preparar los próximos comentarios de alamá.com siempre con Nuestro director Juan Cabezas en el control técnico, que ahora da paso a la sintonía final. Radio Alama en internet y alama.com. Información para compartir.